Eh, vamos a volver a hablar de la persecución policial que terminó dentro de la Escuela Técnica del Cerro, de la UTU. Eh, terminó con dos estudiantes detenidos. La policía dice que actuó para detener a los jóvenes y los docentes tuvieron que interceder eh, por la forma en cómo se estaba tratando a los dos estudiantes. Eh, ayer compartimos con, con la audiencia el relato de, que hacían las profesoras y profesores del núcleo sindical de la Escuela Técnica del Cerro. Pero una cosa es escuchar la lectura que hicimos nosotros y otra cosa distinta es escuchar la voz de, de los docentes que tuvieron que vivir ese episodio violento. Eh, estamos en contacto telefónico en este momento con Alicia Piñeiro del Núcleo Sindical de la Escuela Técnica del Cerro. Alicia, buen día, bienvenida. Hola, buen día, muchas gracias. Bueno, Alicia, contanos un poco acerca de esta situación que tiene conmovida a la audiencia de La 36 que escucha todos los días que hemos estado relatando Y también a través de las redes sociales me doy cuenta porque eh, hemos seguido bastante el tema, pero contanos cómo fue para ustedes eso, ¿no? Una situación sumamente violenta, la verdad lo, lo vivimos así y y como una falta de respeto a la institución educativa por todos lados, ¿no? Y a la, y a la adolescencia. Este la policía irrumpió en el centro educativo Sin, sin pedir permiso, sin nada, con total impunidad, para sacar de una manera muy violenta a uno de los estudiantes que ya estaba dentro del centro educativo, que es alumno nuestro, que, que había llevado la hora de entrada, sin ningún problema, sin notificarle a alguien para verlo contra un patrullero y dejarlo con las puertas abiertas adelante de todo el estudiantado, que eran más de 600 estudiantes, porque justo era la entrada de la tarde y la salida del matutino, que es cuando hay más estudiantes en la puerta, y dejarlo ahí este por lo menos media hora, en, en, en esa posición, a un chiquirín menor de edad, y que además este, lo que había pasado era que el Que, que este estudiante venía en una moto y había doblado a contramano a gran velocidad ella eso era lo que relataban como los hechos que ameritaba todo eso cuando cuando nosotros intercedimos eneguida en cuando vimos como como la violencia hecho que éramos dos docentes que salimos a ver qué era lo que estaba pasando y a, y a pedirle a la policía que, que dejara de violentar al joven Y además, aplicable que era menor de edad, que era estudiante nuestro, todo todas esas cuestiones, este la policía empezó a gritarnos que no intercediéramos con el con el operativo, que que en realidad ellos podían hacer lo que quieran, que, que en el marco de la luz les habilitaba a, a todos y que nosotros no habíamos leído la luz cuando le dijimos que solamente estábamos observando el operativo y que lo íbamos a observar porque estábamos cuidando la integridad física del adolescente y que el adolescente además era nuestra responsabilidad y es nuestra responsabilidad una vez que entra al centro educativo. Eh, llamaron por radio y pidieron refuerzos, una cosa extrañísima. Refuerzos para nosotros, para, para dos profesoras que estábamos nada pidiendo que se, cal, que, que se calmaran en realidad y que calmaran la situación. Llega otra camioneta con una actitud súper violenta, nos ponen una guardia personal. Y en ese momento, claro, genera un clima de caliamiento. O sea, imagínense que hay 600 estudiantes viendo cómo golpean a un compañero y además este cómo le gritan a sus docentes. O sea, era claro que el clima se iba a caldear, que los chiquilines podían empezar a, a, a resistirse de alguna manera, en eso parece que vuela una piedra que da contra uno móvil policial, que no sabemos de dónde salió, pudo haber salido de algún vecino de la Kirchner, pudo haber salido de uno de los boletes, pudo haber salido de un montón de lados, y ellos identifican, o culpan a uno de los chiquilines que estaba también adentro del centro educativo, que además es imposible que él haya sido por el lugar en el que estaba, y lo van a buscar aún con más violencia con el que habían agarrado el primero, creo que fue como para demostrar que acá hacemos lo que queremos, lo agarran con terrible fuerza, lo van contra la reja, le lastiman un brazo a un chiquitín que además tiene 15 años, que es epiléptico, un montón de, de cosas, y también lo van contra, contra contra la camioneta policial, la segunda camioneta. Todos teniendo a nosotros una guardia policial al lado que no nos dejaba ni movernos como si fuéramos una una gran amenaza. Eh, y al, termina el operativo, creo que como media hora después, con, con los dos adentro de, de la camioneta y llevándoselo, ¿no? y nosotros entrando los chiquirines, 10 minutos antes de que, de que empiece la... El, el turno para poder evitar que eso se convierta en, en, en algo que pudo haber sido este terrible porque pudo haberse generado unos hechos de violencia donde salieron lastimados muchos menores que estaban ahí y engus entre, entre 12 y 15 años no claro eh, eh, alicia ustedes este eh, en algún momento hubo algún profesor digo eh, que que que levantó la voz un poco con la policía o algo de eso, no, nada. No, nosotros lo que intentábamos es este citar en el código de, de niñez y adolescencia, porque a ver, no es la primera vez que la policía tiene que detener, o, ah, o sí. por averiguación hizo algo, algún algún estudiante nuestro y en realidad se hace con un protocolo que que se da siempre que piden permiso, que entran, que hablan con el con el director y que nosotros intervenimos de una forma pacífica. El código de la adolescencia dice que que que cuando hay que detener un menor se hace sin dañar la reputación y lo más discreto posible. Nosotros intervenimos, vamos, hablamos con el estudiante, lo acompañamos a la, la comisaría si es necesario, porque obviamente nuestra responsabilidad es, y lo hablamos y lo trabajamos de una manera pedagógica y tranquila. Entonces le explicábamos, le citábamos el código de la adolescencia, le decimos que así no se puede, pero no, ellos en realidad siempre respondieron de una forma violenta y además ni siquiera conocían el código de la adolescencia, ni es, sino que hablaban de la patria protestada y de no sé qué, que no tiene nada que ver. Pero no, no, no hubo de parte nuestra, sobre todo porque además más este no es la forma, pero somos educadores en frente a todo un estudiantado. Nosotros estábamos intentando calmar a, a, a la masa estudiantil, además de este proteger a los chiquilines que estaban siendo objeto de, de violencia. Uh -huh. Alicia, eh, para saber un poco más, que ¿con los muchachos qué pasó después de eso? Con los muchachos absolutamente nada. Ellos los llevan a la comisaría, nosotros supimos nosotros que avisamos obviamente a los referentes familiares, porque eso no lo hicieron, lo llevan a la comisaría, a, a menos de una hora esto pasó, a la una, una y media se, lo, se los habrán llevado, dos y media el juez de menores determina la, la que se le entreguen a los padres a los dos chequilinas, o sea que nada había pasado, porque enseguida fueron entregados a sus referentes adultos, este así que nada... De nosotros igual la familia lo llevaron al médico a, a los dos y se contrataron lesiones de traumatismo en, en una en la cara y en el brazo de uno de los chiquilines este y que fue forense y que y que en realidad eso va a la denuncia que nosotros hicimos al Ministerio de interior Bueno, Alicia, ahora eh, ¿cómo sigue esto? Porque ustedes tenían convocada una reunión con familiares de estudiantes, con vecinos, con organizaciones sociales para el próximo martes 19. ¿Sigue en pie eso? Sí, sí, nosotros el martes a las a las 7 de la tarde en la U vamos a hablar con bueno, con, con, con el barrio y, y con familiares de los educadores y con todo el que quiera participar para bueno, en realidad los adultos mandan este convencidos de que dicen espacio seguro el auto y nosotros tenemos que dar cuenta cuando pasan estas cosas y tal y además como a repensar bueno qué es lo que está pasando esta criminalización de los adolescentes del barrio que que, que va en aumento y que ya no respeten instituciones pero además es que dar cuenta de que fue esto, que pasó. Así que estamos estamos abiertos e invitados a todo el que quiera participar el, el el martes a las 19 horas vamos a estar conversando sobre esto y, y viendo acciones. Nosotros por nuestra parte igual hicimos la denuncia al Ministerio del Interior, nosotros y las familias de los chiquilines, uh -huh. que es qué es lo que vamos a seguir? Y, y bueno, acá y seguramente tengamos algunas estamos En realidad coordinamos con organizaciones sociales que trabajan en, en Adolescencia y Derecho para ver en este nuevo marco de, de la LUC cuál es el... Cuál? ¿Cómo hay que detener a un adolescente? ¿Cuáles son los pasos? ¿Y cuál cómo puede entrar la policía a los centros educativos? ¿En qué circunstancias? ¿De qué manera? ¿Y de qué forma? como para conocer bien esa ley? Porque en realidad sí le leímos y sí nos queda como difuso esa parte, porque ellos podrían entrar si el, si, el, si el adolescente en cuestión había hecho un delito grave, que en realidad acá lo que hizo fue una, un, una falta de tránsito, ¿no? Claro. Entonces está, como para poder tener esas herramientas, nosotros sí todos los estudios, en principio, como para poder evitar estas situaciones. No sé si porque no nos escucharon mucho, pero por lo menos este conocerlas bien. Muy bien. Alicia Piñeiro, muchísimas gracias por el tiempo, por el testimonio y la información. Quedamos pendientes de todo el asunto y, y, y estamos a la orden. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la llamada.